Pauro Mendiguru, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Muy bien, queriendo hablar de economía. Con... ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, perdón, pensé que se había cortado. No se este, bueno... Sí, sí, dale adelante. Sí. Adelante. Bueno, este, Jorge, vamos a ver hoy eh, algunos datos de... Eh, exportaciones, algunos datos que se publicaron en los últimos días y un anuncio para los interesados que eh, la próxima semana después les vamos a pasar ahí el, el link eh, se está haciendo una charla acá en el Cure mmm, con relación a la una maestría que se está lanzando este año por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, maestría En, en, en políticas públicas que se va a dictar acá en la región este, después les vamos a pasar los datos, el martes próximo de una conferencia muy interesante con una serie de exposiciones y bueno, como me parece de interés público eh, están todos invitados, se va a hacer este vía Zoom para que no haya necesidad de asistir hasta ahí después les paso a, a Karina Eh, los links y los horarios. sí Bien. este y, y digo eso porque, bueno, eh, una de las eh, grandes discusiones que últimamente han aparecido, y también la hemos hablado aquí en este medio, es justamente por una, una política pública, <risa> concretamente la cambiaria, y eh, en, en, al respecto los efectos que ya hemos hablado varias veces, sobre el retraso cambiario que existe en nuestro país, bueno, están afectando, entre otras cosas, los últimos datos de exportaciones. El dato que publica Uruguay 21, el cierre del 30 de junio del 23, la caída de las exportaciones en el mes de junio del 23, con respecto al año 2022, fue de un 31%, una cifra muy importante, las exportaciones fueron 954 millones de dólares. Eh, en el semestre, Eh, la caída ha sido del 18%, quiere decir que se está viniendo, se ha, se ha venido acentuando en los últimos meses. Y, y cuando uno mira la interna de las exportaciones, eh, la situación, a mi entender, esto hay un poquito más preocupante porque esta caída del 31% de las exportaciones van con aumento fuerte de las exportaciones de dos rubros que Pese a compensar, no llegan, repito, a, a compensar, ni por asomo, lo que eh, habíamos visto de exportaciones el año pasado. Los dos rubros que aumentaron fuertemente en las exportaciones fue la celulosa, 164 millones, más de un 20% con respecto al año pasado, al mes del año pasado, eh, y concentrado de bebidas, que anduvo en un 33% más que el año pasado, concretamente 70 millones de dólares, Eh, con estos aumentos fuertes en el caso de la celulosa por ya el funcionamiento y exportación de la nueva planta que está activa en Tacuarembó y en el caso concentrado de bebidas son las exportaciones de PepsiCo fundamentalmente a Brasil, eh, aún así hemos visto una caída del 30%, o sea, si la situación no hubiera sido esta, la caída hubiera sido muy superior habría movido prácticamente a la mitad de lo que se exportó el año pasado y efectivamente cuando uno mira el resto de los rubros, la soja, por ejemplo, se exportaron sólo 44 millones cuando el año pasado habían sido 400 millones, acá tenemos la sequía, una caída del 89% y también hablábamos hace un mes aproximadamente lo mismo, la carne vacuna, 159 millones de exportación, una caída del 39% con respecto al año pasado, aún así la carne se ubica en el segundo lugar de el rubro de exportaciones. Y en los destinos, una vez más Brasil queda en primer lugar, 157 millones. Eh, en segundo lugar aparece China, ya bastante más relegada, teníamos siempre en primer lugar y, y lejos, bueno, ahora está con 110 millones, de 69% aún de estos 110 son carne, vacuna, la que cayó fuertemente, Estados Unidos en tercer lugar con 70 millones, la mitad es carne vacuna y la Unión Europea en cuarto lugar 67 millones donde el 30 por ciento es carne vacuna. Quiere decir que aún de los cuatro rubros de los cuatro, perdón, destinos que más importantes tiene las exportaciones uruguayas, segundo, tercero y cuarto, el grueso de las exportaciones son del rubro que más ha caído ¿eh? dentro de los cuatro ubicados en este en el día de hoy, dentro de los cuatro prioritarios. Y en segundo lugar, algo que también hemos mencionado muchas veces los que más crecen son los que están en zona franca, con un tratamiento tributario muy diferente al resto de los rubros que Uruguay exporta. Hablo de la celulosa eh, y de concentrado de bebida, los dos en zona franca, eh, y exonerados de tributo, fundamentalmente el impuesto a la renta, que es el que más afecta en este caso, el patrimonio. si sí, hay un informe también interesante para localizarlo en la región, de los departamentos que más exportaron en el año 2022 Y ahí encontramos que el que está en primer lugar es Colonia, bueno, justamente donde estos rubros celulosa y concentrado de bebidas y hay zonas francas que se dedican a la producción de los mismos y su posterior exportación, eh, ubica en primer lugar Colonia con el veintitrés por ciento de las exportaciones del año 2022 salieron de ahí tres mil treinta millones, y por lo que vemos no va a haber cambios a la baja en este año, ya que son dos rubros que están reforzándose en segundo lugar, como es lógico Montevideo, 19% de las exportaciones, Canelones 14% y Maldonado ¿dónde está Maldonado? en el último puesto de los bienes y este, de exportación es el que menos exporta 12 millones de dólares eh, el que menos exporta de los 19 de departamentos, claro está, no se contabilizan acá los servicios, en caso concreto de Maldonado los servicios turísticos y para redondear este tenemos algunos datos de expectativas empresariales la inflación viene a la baja eh, vamos a tener los datos en estos días de lo que pasó en el mes pasado pero ya los agentes económicos encuestados por el banco central estiman que la inflación en este año va a estar por debajo del 7% o sea va a seguir descendiendo lo que se llama desinflación tasas de, interés, tasas de inflación positiva pero descendiente eso, por lo menos, es una buena noticia. La otra buena noticia es que si se soluciona el tema eh, climático, los precios de las hojas están en valores extremadamente altos, justamente a raíz de que la región eh, de Sudamérica exportadora, productora y exportadora de soja está sufriendo importantes problemas con la sequía. El precio de la tonelada de soja ha llegado a valores muy fuertes A esta altura del año, no nos estamos beneficiando por lo que decía originalmente, pero bueno, eh, quizá a futuro pueda, con eh, un poco de ayuda del tiempo, volver a tener eh, valores uruguay de exportación de soja similares a los que tuvo el año pasado, que fueron tanto en precio como en cantidades muy buenos. Eso depende del tiempo, Jorge. Eh, Vuelo un poquito atrás en, lo, en la mención a, a las exportaciones de los departamentos. Decías sí. que no que Maldonado está en el último lugar. ¿En ningún momento se considera la exportación a través de lo que la gente adquiere eh, en, en su destino turístico y se lleva se ha puesto porque es una prenda de vestir o se lo lleva puesto porque lo consumió sí. acá, como los alimentos? Sí. No, porque sí, es interesante lo que tú comentas, estadísticamente eso no aparece como una exportación de bienes, sino como una exportación del servicio turístico. Eh, lo que gasta el turista se considera no solamente en el pasaje y la estadía, sino también los gastos de consumo o las adquisiciones de este tipo de, de, de bienes, como dices tú. Entonces no, no queda registrado como una exportación de bien, sino como una exportación de servicios, y aquí solamente están apareciendo las exportaciones de bienes. Bien, redondeando el tema, eh, si entendí bien... Eh, No es un buen momento para las exportaciones uruguayas por diferentes motivos, pero creo yo que todo lo que tiene que ver con la falta de, de, de agua, la falta de la lluvia, no solamente es lo que ya impactó, sino lo que puede llegar a impactar eh, en el futuro esta situación, Mauro. Sí, exactamente Jorge, porque lo que tiene que ver con las plantaciones eh, agrícolas, Hasta que no se regularice la situación, tampoco se va a regularizar las plantaciones y lleva tiempo entre plantar, cosechar y exportar. Quiere decir que en los próximos meses vamos a seguir teniendo noticias parecidas eh, a las que estamos comentando hoy. Gracias, muy amable Mauro. Como siempre, buena semana para todos, Jorge. Igualmente para ti. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.